Egunon Guzio y Caixo Berriozar, bienvenidas, bienvenidos al magazín de actualidad de Berriozar y retía, como siempre en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Egunon suri ere, Jaime Iribarri, nor cristalaren bestaldean saudela Egunon indican Bueno, pues que te recuperes de ese catarro que parece que no termina de, de irse eh, Nosotros eh, vamos a traeros hoy otra algo, desde luego, no tan molesto como el catarro de Jaime Sino mucho más interesante, eh, como varias eh, entrevistas, eh, colaboraciones eh, y demás cuestiones que trataremos en el Caixo Berriozar de hoy eh, Comenzaremos, eh, como siempre, por nuestro boletín informativo en euskera nuestro berrión albisteac, al que daremos comienzo en breves instantes. Posteriormente hablaremos con Luis Castro, concejal de Nafarroa Bay, que nos contará eh, todo lo referente a la semana de cooperación de varias ONGs, presentaciones, eh, exposiciones y diversas eh, actividades que van a llevar a cabo a lo largo de esta semana bajo el título de Un sueño se hace un proyecto. Tras ello llegará el segundo boletín de noticias, este en castellano, Berrión Noticias, y después Jaime nos traerá todo lo que ha encontrado por la red, de todas las curiosidades, vídeos, todo lo que eh, vaya encontrando interesante. Y por último, para concluir con nuestro Caixo Berriozar de hoy, tendremos a Raquel Martiartu con una nueva receta en la cocina de Raquel. Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o eneguzquiplaza.net porque esto es Caixo Berriozar. Asaroak bost ditu gaurko honetan, Astelena da eta au Berrioan albistegian duzue Berriozar irratiaren albiste kontakizuna eta Lenik eta behin gaurko titularrekin hasiko gara. Zinegotzien arteko koordinazio faltari egotzi dio naferroa baik azken osoko bilkuran gertatutakoa. Iragan azteko udal osoko bilkuran mozio bat aurkeztu zuen upenek, zein atarrabiako alkatekirio gaztearenak preso politikoen aldeko ekitaldi batean parte hartu izana salatzen zen. Puntuz puntu boskatu zen mozioa, eta nabaiko zinegotzipatzi patxiunzuek beret aldekideen irizpidearen kontrako botoa eman zuen, bigarren puntuan, hots etaren biktimei erreferentzia itzen puntuan. hori dela eta Nafarroa Bike Berriozarko udalean duen taldeak ohar bat kaleratu du gertakaria azaltzeko. Koordinazio faltari egotzi diote botoaren banaketa izan ere ezbait zuten aurre ikusi mozioa .5 gozkatzeko puntu aukera hori. Nabairen arabera akats bat izan zen eta dagoeneko medioak jarri dituzte alakorik berriz gerta ez dadin. Bestalde oharrean Nabairen udal bere elkartasuna adierazi die bortizkeria politikoaren biktima guztiei baina argi utzi nahi izan du, horrek ez duela esan nahi biktimen erabilpen partidista babashten dutenik, haien iritziz UPN-ek mozio aurkeztean egin nahi izan zuen bezala. Geka eta elkarten topaketak izanen ditugu garapen lankidetza proiektuak berriozarren bimila eta hamabian. Zero pobrezia kanpainaren barnean berriozarko udalak konpromiso hartu zuen ahobatez nazio batuen zerriondako erri pobretuetan garapenaren aldeko lankidetza eta ezkuntza politikak sendotzeko eta indartzeko. Aurrerako urtero urtero Garapen Lankidetza proiektuak diruz laguntzeko kontu sai gordetzen du eta aurreko urteetan bezala udalak 2011garren urtean Garapen Lankidetza proiektuak gauzatzeko diru laguntza jaso zuten erakunden, gobernuzkanpoko erakunden eta elkarteen arteko topaketa antolatu du. Amecha Egitasmo Bihurtu Izenburupean helburuak dira diruz lagundutako proiektuen berri ematea eta hoien helburu diren eskualdeen arazo eta ego erei buruzko sentsibilizazio lana egitea Horretarako, gaur bertan, kulturgunean gunean zabalduko den erakusketa prestatu du, eta horrez gain hainbat itzaldi ere antolatu dituzte, bihar, azaroak sei, zenbait egitasmoren aurkezpen mintzaldia eginen da, Nuevos Kaminos, Madre Koraje eta Misiolari Dominikarren eskutik. Aste azkenean, bigarren itzaldia helduko da, Manos Unidas, Frantziskotar komentualak, eta Onai, erakundeak protagonista direla. Eta azkenik, ostegunean azken hitzaldia eginen da, Intermon Oxfam, Afrikako Adarrea eta Sahel elkarteekin. Hoiez gainera, medikus mundi, janapai eta zuzeneko elkartasuna erakundeek mintzaldiak ere eskainiko dituzte mendialdea bat eta bi ikastetxetan eta berriozarko institutuan. Eta itxaldi ez garela, abiadura handiko trenari buruzko bat izanen dugu. Alaxe da, berriozar Ateneoa izeneko elkarteak abiadura handiko trena izpide duen solasaldia antolatu du biharko. Arriatxaldeko zazpietan e, izanen da, kulturgunearen gela osgabetuan. Eta izlari lanetan Luis Iriarte da da, gelditu erakundeko kidea. eta orain euskara ikasteko bekak gogoratuko ditugu Azaroaren 30ri arte Zabalik egonenda euskara ikasteko bekak eskatzeko epean eskatutako agiriak edo hoiek eskatzeko agiriak hobeto esanda auzo bulegora eraman behar dira Kale Berri 7 Astelenetik kostiralera goizeko 8etatik ordu honetan beka eskatual izanen dute Berriozarrien errioldatutako pertsonek baita autonomoek eta egoitza soziala Berriozarrien duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Elduen antzerkia aldia zida? Aurtengoa goa berri osarko hogeita amargarren elduen antzerki aldia izan da eta aurten kokapen berri batean egiten ari dira, mendialdea eskolako ekitaldiaretotik entzunareto berrira mugitu dituzte, atzo hasi zen e, lehenbiziko, edo atzo izan zen, hobeto esan da, lehenbiziko ekitaldia lehenbiziko saioa lakozina taldearen eskutik e, aretoa e, iru laurdenetan behintzat e, bete zen eta antzez lanak e, irizpide kontraia erriak behintzat e, sorriarazi zituen dena den, dato zen hasteetan, gainontzeko saioak izanen ditu Azaroaren hamaikan igandearekin Malaje solo taldeak humor platoniko antzezlana taularatuko du Azaroaren emezortzian txintxeta taldeak bodologuak euskarazko antzezlana ekarriko digu eta azkenik azaroaren ogeita bostean igandearekin zagriapastra taldeak elmiedo ke meabita antzezlana e, eginen e, du saioak agriatxaldeko zazpietan hasiko dira eta txartelen presioa lau eurokoa izanen da, kasu guzietan Txartela hoiek aintzuzen, sa emanaldiaren egun berean eskuratua lizanen dituzue, arratxaldeko seietatik aurrera. Berriozarrek lehen puntioak euskuratu iku Nafarroako sokatira txapelketan. da iragan larun batean, Nafarroako sokatira txapelketaren lehen jardunaldia zen gorriti herrian segin da berrogeikiloko kategorian, berriozarko taldeak garaipena lortu zuen, eta jokoan ziren iru puntuak ere, txantrea eta amaiur taldeen aurretik Azken bi hoiek berdin du zuten bigarren postuan. Elduden larun batean, azaroak amar, bigarren jardunaldia jokatuko dalakuntzan, eta bertan berrio berriozarrek denboraldiko lehen txapelketa eskuratu lezake. 2005 urtean lortu zududuten berriozartarrek kategoria horretako txapela. Horren ostean, seireun kiloko emakumezkoen txapelketa jokatuko da eta baita lareunda hogei kiloko mistoa ere. Jardunaldi horiek jokatuko dira azarroaren emezortzian, latasan eta azarroaren hogei talauan berriozarrek. Da futbolaren mm, e, maitxei dagokionez hasiko gara e, gizonesko futbolarekin lehenengo erregionalak e, lekun Berrin jokatu zuen Ultzamaren kontra eta galdu zuen bi eta bat. Eta Gazten bigarren mailako taldeari dagokionez Donestebe izan zuen aurrez-aurre hauek ere galdu egin zuten Berriozarren 3 eta 3. Kadeteak e, e, Berriozarren jo, e, jokatu eta Ardoien kontra Lau Eta bat irabasi. Eta kadeteak betaldeak taldeak lezkairuren kontra jokatu zuen, hauek bana berdin duzuten. Aurrek, aurrak, ba, aurrak ak e, berriozaren jokatu zuen, eta galdu egin zuen bi eta azortzi internazionalaren kontra. Eta aurrak bek berri xanzernin izan zuen aurrez aurre, zaurre, berriozaren jokatutako partidan iruna berdin duzuten. Gazteak, bigarrenak, e, rotxapearen kontra, e, liratin, 0 eta 0. Emaku futbolari dago dagokionez, herregional eh, mailako emakumezkoen taldea Itaroaren eh, kontra jokatu zuen Itaroa Uarteren kontra Berriozarren eta 3 eta 4 irabazi egin zuten. Futbol Zortzikoek ere Amigoren kontra Berriozarren eh, jokatu zuten, baina galdu zuten 1 eta bi Eta zortziko futbolarekin jarretuko dugu, baina gizonezkoen zortziko futbolarekin. E, futbol, e, zortziko futbola A taldeak mutil mutilbera izan zuen aurkari berriozagren iruna berdin duzuten. E, futbol zortzik bek, e, marista sarriguren, ademarren kontra 0-6. Eta zortziko futbola Z taldeak agatagria izan zuen aurkari berriozarren galdu egin zuten hauek ere lau eta 6. Futsal 8dek, campo jokatu zuten Eskairun Mendillorren kontra bi a irabazi zuten. Eta kirolemaitzak aipatu ostean eguraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigo. honetan, bi graduko temperatura daukagu berrio hozaren, beraz, hotza, gaur goizaldetik daukaguna, temperaturek gora eginen dute hori bai, amalau graduko maksimak izanen ditugu gaurko honetan, eta zeruak garbi egonen direla esaten digute aurreik uspenek naiz, orain orain, eta oraindik orain hainbat laino eta hodei ikusten diren. Hau xe izan da, dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozari irriatiaren xintonian, edo orduoro interneten, eguzkiplaza.neten. Berriosar y Ratia, en el 100.8 de FM. Berriosar y Ratia, eun.sorti. Como os hemos anunciado antes, vamos a hablar ahora de la actividad de un sueño. Se hace un proyecto, eh, una actividad de que es un encuentro entre ONGDs y asociaciones de proyectos de cooperación al desarrollo. Eh, y que para hablarnos de todo ello ya tenemos con nosotros a Luis Castro, concejal de Bienestar Social y Salud, al que saludamos ya. Luis Caixo Gunón bueno pues eh, cuéntanos eh, la primera pregunta es eh, obvia ¿qué es esto de, de un sueño se hace un proyecto en qué consiste esta actividad bueno el título un sueño hace un proyecto va un poco dirigido a, a hacer un poco eh, llegar a llegar a las personas a las ciudadanos y ciudades de berja uh -huh. eh, lo que son los proyectos de cooperación eh uno de los de las bases importantes de cualquier proyecto de cooperación entendemos que <coughs> entendemos que es la la sensibilización de, de lo que es el proyecto, uh -huh. dar a conocer eh, la ONG lo que lo que está haciendo en, con, el, <coughs> con ese proyecto en, en ese lugar y, y a quién va dirigido. Uh -huh. Creemos que es una cosa un, una parte bastante importante, entonces todos los años eh vamos <coughs> hacemos un encuentro de ONGs en, la, en las que Las ONGs pues, eh, presentan sus proyectos y dan a conocer a la ciudadanía de berrezar eh, qué consiste y a, y a quien llega. Uh -huh. Luis, tenemos una semana repleta de actividades para conmemorar esta, esta iniciativa o para dar a conocer esta iniciativa. El día 5, el día 6, el día 7, el día 8, vamos, os habéis ocupado toda la semana. Pues sí, eh, tener, la cosa es que, bueno, tenemos bastantes ONGs que, que son todos los años las que presentan eh, proyectos al, a la cooperación y, bueno, dejar queremos que todas sean partícipes de, de lo que son pues sus proyectos, que den a conocer sus, sus proyectos en sí. Entonces, pues bueno, la verdad hacen que… Hacen falta, hacen falta todos estos días, ¿verdad? Bueno, porque pues, son muchas, vamos sí, a sí. repartirlas. Eh, se si harían falta, pues pues, pues podríamos eh, reducirlo seguramente a un día o dos días, lo que claro, eh, si contamos con con 10, 12 ONGs y no les damos capacidad a ni siquiera presentar lo que es su proyecto, mm. pues eh, mm. y entendemos, claro nada muy poco que cada cada ONG presente algo de su proyecto, pues mínimo ...15-20 minutos... Sí, ...si, al final entre... ...ya, ya que son tantas como, como has dicho... ...son 3 días de, de charlas, de presentaciones... ...más luego una exposición... ...que empecéis a, a montarla hoy mismo... no ...hoy hoy se abre al público... ...eso es, eh, desde el punto de la mañana... ...las ONGs pues irán llegando... ...y exponiendo pues a través de fotos... ...a través de trípticos... ...a través de, de formatos eh, diferentes... ...pues un poco los proyectos que van desarrollando. Uh -huh. Luis, llama la atención en esta época de crisis y de recortes... ...que un ayuntamiento humilde como el de Berriozar... ...siga apostando por, por este, esta materia... ...y siga manteniendo esos índices elevados... De, ...de compromiso con la solidaridad, ¿no? Bueno, eh, creo que el Ayuntamiento de Borreza ya desde hace bastante tiempo <coughs> tiene asumido que, que uno de los principios eh, básicos, el tema de pobreza cero, es eh, uno de los puntos es la cooperación al desarrollo, en la cual allá hace años eh, firmó de compromiso y, y bueno y lo, lleva, <coughs> lo está llevando a cabo año tras año. Pues sí, en tiempos de crisis la verdad es que, que bueno, es una, un dinero importante pues eh, una parte importante, pero bueno, tampoco... Pues, pero la crisis en otros sitios, en lugar en otros puntos del, del mundo, es, o, es, es, es, mayor, es muchísimo ¿no? mayor todavía. O, o, ¿no? o llevan más tiempo con Eso ella es, también. ¿no? Hay que ver que cuando nosotros sufrimos crisis, en, en estos sitios donde estas ONG están actuando, sufren esa crisis crisis por 20 o por 30 o por 40 o muchos veces por 100, ¿no? Porque uh -huh. si nosotros no tenemos para mandar ellos cuando... <risa> Bueno, es que nos no, no dio no tiempo a comer no, ¿no? tiene ni para comer entonces sí que bueno mirando desde el punto es bueno pues estamos mandando un dinero una cantidad importante de ayuntamiento pero eh, si vemos realmente lo que lo que eso puede puede significar en, en lo que es cada persona debe realizar es un, un importe identificante, sería un, dos o tres euros por mm, por, por, por persona, de, mm, debe rezar. Que menos, ¿verdad? que eh, Sí, sí, a veces cu cuando uno se, se para a pensar eh, la miseria y, y las penurias por las que está pasando mucha gente en todo el mundo... Y eh, lo que podemos ayudar con dos o con tres, tres euros de cada euros, uno de nosotros y nosotras a toda esa gente, que no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos eh, conseguir con ese dinero aquí, ¿no? Sí, sí, muchas veces... Allí estamos, estamos dando de comer varios días a algunas personas. Eh, muchas veces fríamente, si lo pensamos, eh, tres euros se nos va en un café y un, mm. y un curasán por la mañana y que, bueno, pues, oye, pues, nadie quita que se lo tenga de comer, pero que tampoco es una cantidad como para decir, mm. pues vamos a hacer un esfuerzo y no, no, esto no nos va a sacar de... Bien, bueno, pues si te parece, Luis, vamos ya viendo mmm, concretamente los próximos días, cuáles eh, van a ser... ...las diferentes actividades. Eh, hemos comentado ya que para hoy mismo está prevista la apertura de esa exposición... ...de todos los proyectos de cooperación al desarrollo... ...que ayuda económicamente el Ayuntamiento de Berriozar. Eh, hoy, como hemos dicho, ya se podrá ver en el CULTURGUNE esa exposición... ...pero mañana comenzarán las presentaciones, las charlas, presentaciones de los diversos proyectos. Así que mañana en el CULTURGUNE, ¿qué, ¿qué podremos ver y qué proyectos podremos conocer? Conocer. pues el eh, mañana día 6 en el futuro net eh, podemos eh, conocer los proyectos de las ongs nuevos caminos madre coraje y misioneras dominicanas uh -huh. que mmm, brevemente aunque sean si nos puedes contar a qué se dedican o qué es eh. pues a ver eh, eh, madre coraje eh, normalmente eh, bueno, en este en este momento el proyecto que tenía con nosotros eh, yeah a ver, lo busco por aquí. así que ha venido, los oyentes no lo, no lo ven, pero ha venido Luis con un montón de papeles y de documentación sí, sí, para... son muchos los proyectos, y muchos los... Sí. <risa> bueno, a ver si los encuentro. No, de todas formas tampoco hace bueno, falta que haya eh, su... muchos datos muy concretos, eh, sino... Eh, los proyectos casi todos van dirigidos en el tema de mmm, comedores sociales, eh, Eh, el tema de sanidad, uh -huh. el tema del SIDA, el tema de eh, mujeres maltratadas y niños maltratados, hogares-hogar, de eh, hogares -hogar, uh -huh. eh, principios de la enseñanza básica, primaria. Uh -huh. Son proyectos, bueno, eh, hay de, de diferentes eh, sitios, tenemos diferentes eh, ONGs, aparte de los hermanamientos y, uh -huh. y todos ellos, bueno, pues, eh, creo que hacen una gran labor en distintos sitios donde están actuando. Uh -huh. Bueno, y el que quiera conocerlos, que se pase por la charla de hoy. Repetimos hoy la eh, charla de presentación de los proyectos Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misioneras eh, Dominicanas. Eh, ¿Esto será a qué hora? Que no, no aparece especificado en la agenda. Eh, sí, hoy, hoy, bueno, hoy es el día 5, ¿no? Hoy es día 5 sí perdón está esta, esta, esta charla tendrá lugar mañana a partir mañana, de mañana lugar es, las charlas a partir de qué hora? a partir de las seis y media son las charlas uh -huh. las charlas tienen una duración por cada eh, ong más o menos de unos 20 media hora entonces uh -huh. media hora y después bueno esta será una mesa una mesa redonda una mesa abierta en la que las personas podrán preguntar a, a uh -huh. los ponentes pues las preguntas que quieran o conocer un poco más del proyecto Uh -huh. Esto eh, mañana, pasado mañana, eh, miércoles eh, tendrá lugar la segunda de las sesiones de presentación de estos proyectos y esta vez eh, ¿qué, ¿qué asociaciones participará? Sí, pues, el día 7 tenemos eh, a las ONG Hermanos Unidas, Franciscanos conventuales y ONAI. Uh -huh. ¿Eh? Y ya por último, el jueves, en día 8, se presentarán más proyectos, digamos que será el, la última sesión de charlas, sí. ¿no? Sí, el día 8 tenemos <coughs> invitados a Intermononfas, que nos habla del sistema alimentario mundial, la injusticia alimentaria de las crisis de nuestro sistema. Uh -huh. eh, habla un poco del tema del cuerno de África y el Sahel. Uh -huh. Ese eh, cuerno de África y Sahel serán eh, las eh, otros dos... ¿Asociaciones aparte de Intermon Oxfam? No, Cuerno, ¿no? No, no, eh, cuerno de África Isare es, es el lugar donde eh, eh, Intermon Oxfam está actuando... Ah, un, vale, un vale, más. vale. Es que lo estaba leyendo aquí yo lo estaba leyendo mal. Lo estaba lo estaba leyendo como si fueran otras eh, asociaciones, sí, sí. Eh, pero lo cierto es que la charla de presentación corría a cargo de Intermon Oxfam Eso, exclusivamente, ¿no? Exclusivamente, sí. Que ahí habla de, de los sitios y de los proyectos que está llevando a cabo en el Cuerno de África y, y en... Eso a él uh -huh. perfecto ya con esto se cierran las tandas de charlas sobre eh, los diferentes proyectos aunque también habrá otras actividades eh, en lo en mundial de en el instituto sí, no sí sí eh, normalmente nos gusta bueno normalmente eh, una de las cosas importantes es también pues eh, intentar llegar eh, a, a la más cantidad de, de público posible de, de personas y uh -huh y también pues bueno eh, pensamos que es bueno pues llevar esto a, a lo que son los colegios ¿eh? que es una parte importante de, de, de la población de Berrizar, uh -huh. entonces bueno a eso eh, hablo, eh, se habló con las líneas de, de Mendaldea de Euskere Castellano y el Instituto de Berrizar y el día el día 6 eh, y 7 uh -huh. eh, en el colegio, bueno el día 6 exactamente en el colegio Mendaldea subirán eh, Yanapai país y suéneco su el cartas una uh -huh. habla sobre sus proyectos y el día al día 7 pues en el instituto bueno más bien el instituto seguramente se verará en, en el espacio técnico de la escuela de música debido pues que son una cantidad grande de, de alumnos y alumnas y pues hablará médicosmundí yana Yanapai. Eso para supongo que es importante como bien decías eh, para los alumnos para los más jóvenes de, de Berriozar el empezar a conocer ¿no? este tipo de asociaciones y la labor tan importante que hacen pues sí creemos que es bastante importante bueno yo creo a título personal que es bastante importante que los jóvenes de Berriozar o los jóvenes de, de todo Navarra y todo escaldía conozcan el tema de lo que son las ONG ¿no? eh, que conozcan lo que desarrollan lo que hacen Y bueno, y, y si en algún momento, eh, en alguno podemos eh, eh, despertar alguna curiosidad y si podemos despertar un poco la voluntad de, de estar en, en cualquiera de las ONGs eh, asociados o trabajando, pues bueno, hemos conseguido uh -huh. un, un sueño. Uh -huh. eh, yo quería preguntar también, antes hemos hemos mencionado eh, el tema de la crisis, aunque de forma un poco tangencial, pero me gustaría saber si... Mm, Tu labor o la labor del de, área de, de la que estás tú encargado, Luis, eh, se ha visto muy afectada por, por la crisis, por los eh, recortes, no sé si eh, dependéis de alguna partida que llegue del, del Gobierno de Navarra o si habéis sufrido esos esos recortes y esta crisis en, en carne propia. Pues bueno, la, la crisis del, del Ayuntamiento entonces, crisis en, se sufren en carne propia. Eh, lo que es el área de mi área el tema de eh, bienestar social y salud eh, por pues el tema de, de cooperación no recibe ningún tipo de subvención ¿no? ya el gobierno Navarra y ayuntamientos cada uno tiene su, su subvención y en cualquier durante el año van sacando esas subvenciones y el área de bienestar social y salud, pues bueno, pues es un área en la cual no, no podemos hacer muchos recortes, no debemos mm. hacer muchos recortes porque al final es un pilar básico de, mm. de bienestar social en el cual bueno, pues eh, es un área que normalmente pues no se llega a no se a, puede a resentir mucho de la crisis porque bueno, no podemos hacer resentir esa, esa área de de mm. lo que son. Ese, eh, digamos que, como tú bien decías, es un pilar y de, de, eh, tenéis como principio no tocar, ¿no? Es, uh... Como principio de es no tocar ninguno de los puntos de bienestar social porque, bueno, porque entendemos que entendemos que no debemos tocar esos puntos, ¿no? Uh -huh. como decíamos antes, al fin y al cabo es eh, ayuda para los más sí, eh, desfavorecidos. En este en área se ayuda en, en el tema de desarrollo. El área de bienestar tiene bastante más... Eh, Eh, ...tienen bastantes más eh, eh, puntos donde, bueno, tiene bastante... Eh, ...tiene cooperación con, con identidades y en el de lucro... ...que también trabajan en Berroda y tiene pues ayuda al vecino... ...tiene ayuda a, pues, a Albonautas bueno, y tiene... Pues, todos, esos, ...todos esos puntos y todas esas ayudas, pues bueno, creemos que no, no pueden desaparecer. Luis, eh, estamos llegando al final de, de nuestra entrevista y tú, ahora acabas de citar, Ayuda al vecino, estas ya son es la, las últimas actividades, ya estamos finalizando el año, uh -huh. y entramos en noviembre, las últimas actividades del área para, para este año 2012, mmm, ya solo nos quedan, como decíamos, dos meses, llegan fechas especiales, Ayuda al vecino también eh, está haciendo un trabajo encomiable sí. en torno a las personas que a veces, cada vez más numerosas en Berriozar, eh, necesitadas, eh, afectadas muy directamente en general por la crisis. Eh, que faltaría, aparte de esta semana llena de actividades? que tendríamos todavía para hasta final de año de como actividades dentro del área o que los retos todavía que, que están sin...? Bueno, eh, actividades ya muchas del área de, bien, de bienestar social no es que tengamos a desarrollar ayuda al vecino ahora creo que está desarrollando la recogida junto al banco de alimentos de navarra de alimentos cara a, a los meses de noviembre y diciembre eh, todos los años pues creo que también hace una campaña de recogida de, de juguetes pues uh -huh. para ayudar a pues a estas familias que bueno pues se encuentran en situación eh, difícil y bueno la verdad es que Son, son más y todos los años eh, las familias que, eh, pues, y todos los meses que requieren ayuda de ayuda al vecino es está re... llegando a sobrepasar un poco las posibilidades bueno, o las, la, la, las... la organización bueno las posibilidades de ayuda al vecino bueno, son, son muchas ¿no? son muchas porque son gente muy competente, gente haciendo todos los días lo, lo, lo que más que puede Y bueno, sí que habrá que un momento, pues que habrá que no estudiar, sino que ellos tendrán que decir hasta dónde se puede llegar y hasta dónde, dónde se puede llegar, ¿no? Los números de, de personas que van a recoger alimentos creo que están todavía en, en, un, en un nivel que ellos lo, lo pueden acoger controlar y controlar. Todo. Pero bueno, no sabemos cómo va a ir desarrollando el 2013-2014. pero era un, era un número importante. El otro día leíamos en un tuit que dejaba Chencho Jiménez, un compañero de tu partido, eh, que en la última recogida habían acudido 170 personas. Sí, eh, eh, 170... Yo creo que era 170, 180 bueno, torno a 170, por ahí. Así que es verdad que ahora mismo se está atendiendo a, pers a personas de Berrozar y a personas de Berrioplano. Uh -huh. eh, esto en los en, desde el mes de mayo el Ayuntamiento de Berrioplano pues eh, estuvo con el ayuntamiento de Berrozar y ayudar al vecino para ver si se podía de alguna forma eh dar a, dar el servicio a, a sus a sus ciudadanos, ciudadanas. Entonces, bueno, ayudar al vecino creyó oportuno y quería que se podía hacer y así no está desarrollando uh -huh. está pues, dando también comida a personal de barrio plano bueno, en los próximos días o semanas traeremos a un representante para que nos explique un poco cómo está la situación ya que vemos que por desgracia va cambiando pero en aumento en aumento eso es no, no sé, el, el problema para, por el que surgió el, el, la asociación ayuda al vecino no, no ha ido menguando sino todo lo contrario ¿no? No, con la, no, con la la verdad es que, bueno pues por, la verdad es que la crisis pues va azotando y va dando siempre pues a las personas eh, más necesitadas Y bueno eh, la acción la creación de ayuda al vecino pues es una acción bastante bastante buena es una ayuda como, como bien dice pero bueno es una ayuda que al final eh, a muchos hogares muchas eh, durante el mes le hace un pues, un arreglo bueno. Perfecto, pues eh, Luis Castro, concejal de Bienestar Social y Salud, eh, muchísimas gracias por eh, haber acudido a nuestra llamada y eh, buena suerte con eh, esta actividad de Un Sueño se hace un proyecto que tendremos a lo largo de esta semana y hasta la próxima. ¡Es que ricasco! Eh, ¡Ahoro es que ricasco ahoro que ricasco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 lunes 5 de noviembre de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo nuestro Berrión noticias y lo hacemos como siempre con la actualidad referente a berriozar nafar robay asegura que la división de voto ocurrida en el último en el último pleno fue debida a la falta de coordinación de los concejales. El Pleno Municipal de la semana pasada, concretamente en la votación de la moción sobre la participación del alcalde de Aterrabia en un acto a favor de los derechos de los presos de motivación política, el concejal de nafarroa y Pachi Unzue votó distinto del resto de sus compañeros en uno de los puntos de moción que hacía referencia a las víctimas de ETA. El grupo municipal de nafarroa y ha publicado una nota de prensa aclaratoria en la que achaca la división de voto a una falta de coordinación de sus ediles, al no haber contemplado la posibilidad de que la moción se votara por puntos como finalmente ocurrió. Aseguran que ya han puesto los medios pertinentes para que ese error, para que un error así, no vuelva a repetirse. En la nota, Nafarroa Baideberriazar expresa su solidaridad con todas las víctimas de la violencia política, pero deja claro que eso no significa apoyar la utilización de las víctimas para el interés partidista de nadie, como aseguran que pretendía hacer UPN al presentar la moción. Y hablamos ahora de ese encuentro de ONGs y asociaciones de proyectos de cooperación al desarrollo Berrizar 2012. Como en años anteriores, el Ayuntamiento organiza un encuentro entre las ONGs y asociaciones que han recibido subvención en la Convocatoria para Proyectos de Cooperación al Desarrollo de 2011. El objetivo es dar a conocer los proyectos subvencionados y realizar la campaña de sensibilización sobre los problemas y situaciones en las zonas donde se desarrollan los proyectos. Esta actividad, bajo el título de Un Sueño se hace un proyecto, se desarrollará a partir de hoy de noviembre y es que esta misma tarde se abrirá al público una exposición de los proyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por Berriozar. Mañana martes tendrá lugar la primera charla presentación de los proyectos de la mano de la Asociación Nuevos Caminos, Madre Coraje y Misiones Dominicas. El miércoles día 7 llegará el turno de Manos Unidas, Franciscanos Conventuales y Oney, mientras que el día 8 finalizará la presentación con la Asociación Internacional Oxfam cuerno de África Israel estas charlas tendrán lugar en el Culturgune del Ayuntamiento por otra parte también se realizarán actividades en los centros de Mendialdea 1 y 2 así como en el Instituto de Berriozar Y hablamos de otra charla aunque con una temática bien distinta el tren de alta velocidad La Asociación Ateneo de Berriazar ha organizado un coloquio con el tema debate de actualidad. El tren de alta velocidad tendrá lugar mañana a las 7 de la tarde en la sala insonorizada del Culturgune. Y el ponente será Luis Iriarte, miembro de la plataforma HT Guelditu. Os recordamos también ese plazo para solicitar becas para cursos de euskera.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 Y hablamos ya de teatro, de esa cita cultural importante en Berriozar, eh, esas eh, jornadas de teatro para adultos. A lo largo de todo el mes de noviembre se está celebrando la trigésima edición de las Jornadas de Teatro para Adultos de Berrizar. Ayer comenzaba la primera de esas sesiones con un casi lleno del auditorio y opiniones contra eh, contradictorias entre los asistentes, ya que, bueno, entre otras cosas, fue una obra que duró más de una hora y tres cuartos de hora. La principal novedad de estas jornadas es su cambio de ubicación, puesto que las representaciones van, eh, se van a realizar en el nuevo auditorio. Ayer tuvo lugar la primera función, como he decíamos, a cargo del Grupo La Cocina, pero el Teatro para Adultos no termina aquí. Estas son las funciones para las próximas semanas. El, este mismo domingo, día 11, el Grupo Malaje Solo, con la obra Humor Platónico. Lo podremos disfrutar, como todas las demás obras, a las 7 de la tarde. El domingo, 18, el Grupo Chincheta, con la obra Bodolo Guac, en Euskera. Y el domingo, 25, con Zarrapastra, obra Cerrarán el Ciclo de Teatral, eh, con la obra El Miedo que me Habita. Las funciones como decíamos comenzarán a las 7 de la tarde y el precio de la entrada es de 4 euros por función. Las entradas podrán recogerse el mismo día de cada actuación desde las 6 de la tarde. ya para repasar los titulares de la prensa en su edición digital. Cuéntanos, Jaime, qué traen hoy los periódicos. Hoy comenzamos con Diario de Noticias y el titular, el siguiente titular, un tanto contradictorio y doloroso por lo que supone de... Eh, de gasto económico. Navarra destinará 180.000 euros al día para pagar el canon de peaje en sombra. Se refiere a la financiación de la autovía del camino, que se va a tener que financiar con 38 millones, esa autovía que han tenido que parar, según se dice, por la crisis y la falta de financiación por parte del Estado, el compromiso que tenía el Estado de financiar esa autovía y que comparan con el gasto del Departamento de Cultura de 43.000 euros, prácticamente el mismo gasto para una autovía que ya no no se va a llevar adelante por lo menos de momento. La reforma laboral dispara las demandas por despido en unos juzgados desbordados. La reducción de las mancomunidades se tratará hoy en la mesa y junta del Parlamento. La dirección del PSN propone una enmienda a la totalidad a los presupuestos de UPN. Música Y Diario de Navarra nos dice que los parlamentarios abordan este lunes la reforma del mapa local. Eh, Bárdenas, se refiere al polígono de las Bárdenas, solo ha recibido 5,3 de los 7 millones del polígono de tiro. La lluvia remite este lunes con máximas de hasta 14 grados. Ojo que otra vez suben las temperaturas un poco. Y en el periódico Gara nos dicen que Gurelur denuncia usos ilegales en el señorío de Bertiz y, referiéndose a Osasuna, que ya no saben ni cómo referirse a este equipo, dicen las pulgas se multiplican y es que ayer volvió a perder 0-1 en casa contra el Valladolid. Y Planasa Navarra se impone con solvencia pese a su horrible último cuarto, estamos hablando de la Liga Lep de Oro y Abel Barriola sobrevive al penúltimo clásico en Bilbo, Barriola 22, Reteguibi 15. Bueno y ya que habías empezado Jaime a hablarnos de titulares deportivos en la prensa nosotros también vamos a pasar a la información deportiva en primer lugar y antes de hablar de los resultados del Berriozar Club de Fútbol hablamos del campeonato de Navarra de Socatira donde Berriozar se ha llevado los primeros puntos. Así es, el pasado sábado se disputó en Gorriti la primera jornada del campeonato de Navarra de Socatira en la categoría de 640 kilos. El equipo de Berrizar Tarra logró la victoria y los tres puntos de las jornadas por, adelante, por delante de Chantrea y Amayur, que empataron en la lucha por el segundo puesto. Esta es la clasificación de la primera jornada disputada ayer en Gorriti. Campeones masculinos en 640 kilos, Berrizar con tres puntos, Chantrea con uno y medio y Amayur, tercer puesto también, empates con el Chantrea, como decíamos, un, con un punto y medio este sábado 10 de noviembre se disputará en la cunza la segunda y definitiva jornada de esta categoría en donde Berrizar podría conseguir la primera chapela en liza de la temporada. La última vez que el equipo Berrizar logró la chapela en esta categoría fue en el año 2005. Posteriormente se disputará un, en campeonato en la categoría de 600 kilos y el mixto tres chicos y tres chicas en la categoría de 420 kilos donde el equipo tiene puestas grandes esperanzas. Las jornadas se disputarán el 18 de noviembre en la tasa Y, Mott, y el 24 de noviembre aquí en casa, en Berriozar Y ahora sí, os hablamos de los resultados del Berriozar Club de Fútbol comenzamos por el fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentó al Ulzama en Lecumberri y perdió por 2 a 1 el segunda juvenil jugó en Berriozar contra el Donstve y perdió 0-3. Y el cadete A se enfrentó a Lardo y también en Berriozar, aunque estos ganaron por 4 a 1. Kaete b jugó fuera en elzcairú contra el kairú y empató a uno y el infantil a se enfrentó al internacional en berriozar con un resultado de 2 a 8 a favor de los de fuera del internacional el infantil B también jugó en casa contra el san Cernin y empató a tres y el juvenil el de segunda juvenil jugó contra el iratí contra el río chapea en el Irati y con un resultado de empate a cero En cuanto a fútbol femenino, el equipo de Berriozar, de regional femenino, se enfrentó al Itaro Aguarte en Berriozar y venció por 3-0. a 0. Las que perdieron fueron los del fútbol 8, que perdieron 1-2 contra el amigo aquí en casa. Y siguiendo siguiendo con el fútbol 8, aunque esta vez masculino, recordamos que hay cuatro equipos en Berriozar, A, B, C y D. El fútbol 8A se enfrentó al Mutilvera en Berriozar con un resultado de empate a 3. Los del fútbol eh, 8B, esos sí que ganaron 0-6 eh Sarriguren contra el Ademar. Y el de fútbol 8C se enfrentó al Atarrea aquí en Berriozar, aunque perdieron por 4 a 6. El D, que a mí me toca anunciar los que ganaron, jugaron fuera en el Skyru contra el Mendillorri 2-16. Y tras eh, ofreceros la información deportiva, llega la hora de hablar del tiempo. En estos momentos tenemos 5 grados de temperatura en Berriozar. Notamos como poco a poco van subiendo esas temperaturas, con cielos parcialmente nublados, aunque parece ser que irán despejándose conforme transcurran las horas y la temperatura también seguirá subiendo hasta los 14 grados de máxima previstos para hoy. ¿Quieres estar al día con todo lo relacionado al metal? <risa> Los viernes de 6 a 7 y media de la tarde tienes una cita con Berry Metal en berriazares.ia 100.8 FM y en eguzquetplaza.net Bale. Tira, Jaime, ba, labur, labur, zeren uste dut gaurkoan ere denbora joan egintzai gu lapiskatxo batean, baina sarean aurkitu duzuna azaltzeko ordua iritsi zaigu. Pues Labur-laburra saldu berbaldin ma dugu, bakarrek esango dugu, gaur proposatzen dizuegula, e, bueno, gogoratzea ber bergogoratzea edo ekartzea gogoratzea berriro, e, zera, e, azken hilabetea hogetan, iruñerrian egon den polemikaren berri, e, ma da lena edo arantzadiko baratzen inguruan, e, hor, ari dira borrokan e, ikusita, Arantzadiko baratzak salvatzerik ez dutela. Bueno, egin dute proposamen berri bat Magdalenako ondarttzara joango gara diote beraien blogean iragarri duten ekimen berria eta horretan laguntza eskatzeaz gain salakta dinamikakin jarraituz gain e, jarraitzeaz gain bueno, pues anantza sortutako indarrak eta interesak e, beste lurretan landatzeko landat, landatzeko eta bideratuak izango direla diote Madalena hain zuzen ere Iruineko hiriguneko azkeneko baratzen zonaldean, eta bueno, hoain bere propositua ez Gaur inoiz baino gehiago errealitate da transformatu nahi dutela diote eta Auzolan e, Auzolanean edo e, marcha Janri nahi dute e, Malbalainako enbarratsagune berria eta, bueno, horre, izanen da, izanen da informazioa aurrerantzean ere bai, baina, e, bueno, mm, agurre esateko moduan, e, modu poetikuan nahi e, izan ez gero edo, e, ekarri dugu e, arantzadiko baratzen inguruan egindako, nola aizteko, e, bueno, poema bat, eta, bueno, Ya dugu gure entzulek e, entzun dezaten. Entzun go du goraintze. dedicado a Agustín Berói. Y sin levantar la voz, estando, siendo y haciendo. Y sin levantar la voz, escuchando a la tierra con respeto. Tiene tanto que decir ca torno deste de huerto. Cuando amanece la tierra, amanece el sentimiento. Cuando amanece la tierra, uno es niño y uno es viejo. Si la huerta es un poema, cada labor es un verso. Rimas de agua y de sol, de tierra y de firmamento. Poemas que hablan de amor, de armonías y contentos. De gotas de luz brillando y canarios en el pecho. Si la vida es una reina, el hortelano es obrero. De esos obreros que son amantes y caballeros. Por donde quiera que mires, ves su corazón extenso y sin levantar la voz que ella se expresa en silencio. Escuchando él los susurros, andando más que corriendo, lo hallarás entretenido, entregado en el momento. Las remolachas le han dicho que hoy quieren movimiento. Las lechugas verde oscuro están clamando su riego. Los puerros para dormir quieren que les cuente un cuento. Las tomateras le piden que cierre el invernadero. La poesía de la vida, esa, que habla desde el sentimiento que tantos ya desoímos que tantos ya no entendemos y es por lo que respiramos en este planeta un tiempo sobre las altas almenas del mundo miran al suelo ojos que hechos cuadrados sólo ven cuadrados metros pero la tierra es lo que es lo que siempre vino siendo unos van sembrando mies otros sembrando dinero unos crecen con lo vivo y otros crecen lo muerto. El hortelano en la huerta es como el sol en el cielo, amanece entre las plantas y anochece en su silencio, se acuesta con las alubias, se levantan los pimientos, el hogar del hortelano es el infinito huerto. Diaba hortxe genuen hortuari ba, eta ba, beroiz tarreii eskainitako olerki hori eta horren ostean sukaldaritza ba, zitza egiteko ordua iritsi zaigu. Y seguimos adelante en nuestro magazine Caixo Berriozar, como todos los lunes, en la cocina de Raquel. Egunon, Raquel. Egunon. Esta semana nos vas a traer ya un plato más eh, propio. Más de, de Otoñal, más otoñal, más otoñal. <risa> garbanzos con bacalao. Ahí está. Eh, que tenemos que comprar. Aparte de los garbanzos y del bacalao, seguro que hay algo más que comprar. <risa> sí, pero poco más, ¿eh? no te creas. Mira, tenemos para 500 gramos de garbanzos, necesitaríamos 200 gramos de espinacas, 250 gramos del bacalao, desalao ya, preferiblemente, una cebolla, dos Por dientes de ajo... Por quitar trabajo, sin Eso, más, ¿no? ahí o sea, estamos. Más una cebolla, dos dientes de ajo, sal, pimienta y pimentón. Un poquito de pimentón, bueno, pues no es mucho, no es mucho lo que hay que comprar esta semana. Nada, Un plato barato y sencillo. y sencillo y eficaz para estos tiempos que se avecinan ya de otoño otoñales. Eso es. Y bueno, a ver, a ver ¿cómo doy... y cuánto tiempo tenemos que cocer estos garbanzos? Buah, eso sí que, mira, lo del tiempo va a ser súper relativo. Ya os daré un consejo luego para, para hablaros del tiempo en la legumbre, pero... Aparte del de meter el dedo, ¿no? Para ya, para eh, ver si aparte, está... aparte. En este caso, el dedo chicano sé, para, si, para ver si está caliente o está frío, pero para ver si está hecho... No, pero no tiramos el garbanzo contra la pared. Hay muchos tipos de, de garbanzos ¿eh? y no todos tienen el mismo tiempo de cocción. Ahora... Esta receta yo la doy sin hacer en olla express, que también se puede hacer, lo que pasa es que es más complicado hacerlo así, pero más rápido. yo recomiendo que ¿No siempre... te gusta cocinar en olla express? No, no me gusta mucho, no. <ríe> no porque no veo la comida <ríe> y he hecho cada cosa a su paso. Muy bien. Pero sí sí que digo que podéis guardar, que no os olvidéis nunca de guardar el librito que viene con cada olla express o con cada horno, porque ahí es... La mejor guía de cómo funciona vuestro horno. ¿Cuántos minutos necesitas para hacen, hacer los garbanzos? Eso, hacen referencia a cualquier cosa y no todas son igual. vale Bueno, y quitando esto, ya vamos con la elaboración del plato. Es. <risa> venga. Venga, ahí va. Bueno, lo primero, habremos puesto los garbanzos a remojo, ¿vale? El día anterior, en agua templada, que es la única legumbre que tiene esta, esta, esta manera de hacer, quiero decir. Uh -huh. vale Que el agua esté un poco tibia, ¿eh? que no esté fría del todo. Los ponemos toda la noche y, bueno, y por otro lado, limpiamos el bacalao de piel y espinas si las tiene, si no lo sabemos hacer que lo haga el pescatero, pero vamos, creo que todos sabemos, sabremos seguro, y cortamos en, trozo, en trocitos el bacalao, ¿vale? Todo esto lo vamos a poner a cocer, pero esto es importante en el garbanzo, ¿vale? No echamos los garbanzos con el agua y lo ponemos a, a cocer. Primero hervimos el agua. Vale? Eh, ponemos el agua a hervir y ahí le echamos cuando está hirviendo el bacalao y los garbanzos. Esto con otra legumbre no es eficiente, con bueno, el garbanzo sí. Uh -huh. ¿Vale? Eh que es importante el garbanzo, que tenga suficientemente, o sea, que tenga suficiente, suficiente agua. agua para hervir, porque si le echas luego agua fría los encallas. Entonces, El garba, si vais a añadirle agua Calculamos el proceso, bien el agua desde el principio Muy importante es. Y si no, se echa agua hirviendo El agua si es añadir, barata aquí en Berriozar Y en todo Navarra No estamos de sequía <risa> O no nos afecta la sequía tanto Bueno, pero eso, si le tenéis que añadir agua Por favor, que se haya hirviendo Por vosotros, que no se les queden duros Truquillo ¿Vale? Bueno, pues ahí empeza, Cocemos los garbanzos con, con el bacalao Por un lado Por otro lado, cocemos las espinacas vale Y ya cocidas, las añadimos a los garbanzos Muy sencillo también. Y aparte de esto, vamos a preparar un sofrito en el aceite con los ajos, la cebolla picados y una cucharadita de pimentón que se echa a última hora, cuando ya está casi pochada la cebolla y el ajo. vale Echamos un poco de pimentón y todo esto lo añadimos también a la cazuela. No tiene mucho más. Sazonamos con sal y pimienta y dejamos cocer. No os diría tiempo hasta que esté el garbanzo hecho, que yo creo que todos sabéis, ¿no? Cuando está hecho un garbanzo, porque igual no sabéis cocinar, pero sí sabéis comer, ¿no? Exactamente, sabéis cómo tiene que estar cuando os lo coméis, lo ¿no? Lo único que te puede pasar es que te escaldes la lengua cuando lo pruebes, con... <risa> pero pero vamos, pero si está hecho no está hecho, ahí Eso, no hay pues, discusión, no pues, hay discusión, es pues meter es la... probar una cucharadita de garbanzos y se sabe si está hecho o no está hecho. No, pues ya veis que es fácil de hacer. Pues muy bien, Raquel. No parece complicado el plato de hoy. Recordamos también sí, sí. los no muy numerosos ingredientes que necesitamos para elaborarlo. y Vale, ya ahí estamos. Pues son 500 gramos de garbanzos, 200 gramos de espinacas, 250 gramos de bacalao desalado ya, una cebolla, dos dientes de ajo, sal, pimienta y pimentón. Yo le he hecho pimentón dulce. Bueno Raquel, pues nada, todo esto ha sido todo por hoy, es que he recasco sí, sí, y hasta gracias. la semana que viene. Pues muy bien, aquí estaremos otra vez. Venga Gur. Venga Gur. Y así con esos deliciosos garbanzos que ya nos está entrando hambre, para aunque para nosotros sea la hora del amarrietaco, nosotros nos vamos a despedir. No sin antes recordaros que mañana volvemos a partir de las 9 de la mañana aquí en el 100.8 de FM, en Berriozar y Riatia o en eguzquiplaza.net. Nos despedimos también de Jaime. ¿Y yo de vosotros? ¿Y eh, de ti? Mañana estaremos de nuevo, o sea que tampoco va a ser una, <risa> una espera muy larga, mañana mañana a las nueve otra vez, como todos los días Alea, pasos buen día okay, Shake, shake, shake Senora, shake your body line work. Shake, shake, shake Senora, shake it all the time Work, work, work Senora, work your body line Work, work, work Senora, work it all the time You can talk about cha-cha Tango, waltz, or de rumba Signora's dance has no title You jump in the saddle, hold on to de bridle Jump in the line, rock your body at night Okay, I believe you jump in the line